Pues vaya por delante nuestra solidaridad con las personas detenidas, porque evidentemente con mucha preocupación, con mucha preocupación e intentando hacer un análisis de dónde colocas este estos hechos, ¿no? Porque a nosotros nos parece evidente, nos consta que se está haciendo un gran debate dentro de la denominada izquierda berchale y Esta decisión política en un país con una legislación especial y con tribunales especiales absolutamente supeditados al poder político, eh, que deciden hacer estas cosas, evidentemente es porque tienen un objetivo político. ¿no? Y nosotros pensamos que hay gente que trabaja eh, por la superación de elementos que, por decirlo claramente, estorban para eh, que se refleje ...el conflicto político que existe con el Estado en toda su magnitud... ...y desde ese punto de vista... Eh, ...al Estado parece que le conviene... Eh, ...el Estado parece que necesita... ...que esa foto no se altere... No, no, no, se, no, ...no cambie, ¿no?... ...y claro, los que queremos esa confrontación... ...los que anhelamos una confrontación civil y democrática... ...los que deseamos y precisamos... ...porque pensamos que es la única alternativa que tenemos... ...la suma civil y democrática... Necesitamos que esos escenarios eh, se vislumbren, se, se vean, ¿no? Y en ese sentido nosotros eh, colocamos estas detenciones, porque eh, estas detenciones es de gente con la que nosotros hemos mantenido relación, con la que nosotros nos gustaría seguir manteniendo relación, porque es necesario mantenerla, es necesario seguir hablando, él lo va a hacer, en todo caso, y para ver si es posible, independientemente de obstáculos eh, eh, decididos, repito, en sede política que ese escenario se, se vea, lo, lo, lo podamos disfrutar, porque yo creo que es el anhelo que tiene la gran mayoría de la sociedad vasca y Ella en particular.